De este Punta del Este soleado con 21 grados de temperatura, mañana soleada y celeste en el cielo. Estamos dándole la bienvenida en el reencuentro a nuestro querido amigo, a Pablo Broder. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, un gusto. El mismo placer que vos expresás de volver a reencontrarnos después de algún algún tiempito no demasiado voluntario de, de ausencia de, de este contacto, ¿no es así? Es así, Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo está Buenos Aires? Igual que lo que vos describís de punta, y como oh. siempre te digo, me hubiera gustado mucho más describírtelo directamente desde allí. Seguro. Pero el cielo azul, 21 grados, etcétera pero con perspectiva de lluvia para hoy. Sí, Eso tan, es desde el punto de vista no meteorológico, su... ¿cierto? No? Porque... No su... sí, sí, sí, sí, claro, claro. No, no, por supuesto me refería al estado del tiempo actual, ¿no? De, de, de todo lo demás es imposible este, eh, eh, definirlo en un solo pronóstico, ¿no? Pero vos sabés que, eh, eh, si bien yo tengo muchos, eh, ideológicamente muchos puntos encontrados con eh, ese maravilloso político que es eh, Pepe Mujica, leí a, ayer algo en el diario que me, que me pareció una definición increíble, ¿no? Por, por lo, lo certera. No sé si ustedes la recogieron. A ver, Pepe dijo que Argentina es un país enferma de odio. Es un país enfermo de odio. Ah, ah entendí. Es, es, una definición casi, casi aproximada a la perfección, ¿no? O sea, eh, la verdad que eh, en un marco general de la, de la pandemia y de la situación global. Eh, con un enorme incremento de casos, la segunda ola vino muy muy fuerte, <ríe> récord de muertes, eh, estamos con un promedio de muertes ya muy muy muy fuerte, 500, 600 por día, eh, y hemos llegado a 60.000 muertes en el país, eh, que no es pavada, cuando hay una epopeya hablando de los hipotéticos, que no es real, 30.000 muertes de la dictadura, que no fueron tales, se... se se comprobaron 8.000 nomás en su momento, ahí en la dictadura del 76 al 82. Eh, estos son dos veces eso, dos veces eso que se declara. Y sin embargo, el tema es que, si bien esto puede ser calificado como un hecho del destino o de o de o la del devenir universal, el problema es que a diferencia de otros países, incluyendo a diferencia del Uruguay, lo que nosotros tenemos es estar inmersos en esta pandemia con un proceso mínimo de vacunación, con un proceso mínimo de testeos, salvo algunas eh, jurisdicciones muy puntuales que están trabajando mejor, y con una única e hipotética dirección, un hipotético eh, remedio para esto, que es de los fundamentalistas que están en el gobierno nacional, que es cerrar todo. Ellos lo único que plantean es cerrar todo, incluyendo restaurantes, colegios, etc. Eh, toda esta actitud, ¿me estás escuchando sí, cierto Jorge? Sí, claro. Esta actitud generó una, una reacción en cadena, especialmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos departamentos del conurbano, eh, con protestas, amparos judiciales, marchas, en manifestaciones, con pancartas, etcétera, sobre todo reclamando eh, que los colegios, de acuerdo a los datos de los científicos, es lo último que se debe cerrar. Y esto de los colegios, más que el valor en sí mismo de lo que significa continuar con la educación, significa eh, de alguna manera eh, mostrar Eh, esa aptitud que tuvo la, la sociedad civil, la, la ciudadanía de a pie, de organizarse. Y eh, se pusieron en marcha todas estas acciones, simultáneamente con una acción muy firme por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es blanco de los ataques permanentes del gobierno nacional y de todos sus adláteres, eh, y se generaron acciones judiciales, que eh, determinaron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desoyera un decreto de necesidad de urgencia que obligaba teóricamente a cerrar los colegios. Y esto devino, Jorge, usted lo debe haber leído por supuesto profusamente en los diarios, en un gravísimo y abierto enfrentamiento entre la Ciudad de Buenos Aires, entre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un, un, un como en Uruguay hay departamentos, El gobierno, la ciudad de Buenos Aires tiene estatus de provincia, igual que la provincia de Buenos Aires, Corrientes o Catamarca un gravísimo enfrentamiento, decía entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional el más grande conflicto interjurisdiccional que se vivió en la Argentina en las últimas décadas yo no recuerdo haber enfrentado, eh, atendido una disputa jurisdiccional entre gobierno nacional y provincia como la que se está dando en este momento. Pablo, Pablo, déjame sí. déjame hacerte una una precisión porque es interesante para que este, los, los oyentes puedan entender un poquito mejor lo que estás diciendo. Porque estás hablando de cosas que pasan allí en en, en Argentina que en Uruguay no pasan porque, por ejemplo, la educación... Eh, aquí en Uruguay está dirigida de, de, de, de manera centralizada, digamos, desde el Ministerio de Educación y Cultura, a través de los organismos que tienen que ver con los diferentes niveles de educación, ¿verdad? Así es. Sin, sin embargo, ahí se da la situación muy particular que si bien hay decisiones a nivel de un ministerio de, de educación y cultura eh, también también las autoridades provinciales, en este caso lo que son para nosotros los departamentos también tienen injerencia sobre la educación, sobre la actividad de, de la policía y demás y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros entender quién tiene más capacidad de, de decisión sobre el otro y qué es lo que pasa cuando como ahora, el presidente dice que hay que cerrar las escuelas y el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires dice que no, que las escuelas tienen que estar abiertas. Y lo mucho más decí... todavía cuando entramos en el plano de la educación privada, por ejemplo. Así ¿no? es, así es pero vos sabés que lo que vos decís es absolutamente cierto, Jorge, y eso se da no solo en la Argentina, también se da en el en Brasil, con donde la potestad de los estados, de los estados federales, de las provincias sí. que son estados federales, uh -huh frente al gobierno nacional es muy grande. Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde le... Estados Unidos es un ejemplo de federalismo y donde eh, los estados federales eh, tienen una injerencia enorme y donde el gobierno central, el gobierno nacional, el de Washington, no no puede llegar con, su, con, su, con sus disposiciones porque están limitados constitucionalmente. Uh -huh. Y acá pasa un poco lo mismo. Eh, de todas maneras, hay interpretaciones e, e interpretaciones que uh, de alguna manera llevaron también a que en este momento el conflicto interjurisdiccional se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia. Eh, pero por fuera de esto, que va, va a venir prácticamente en una decisión abstracta, creo yo, porque la Corte tiene sus tiempos, y tiene sus tiempos políticos incluso, que se toma tiempo en algunas cosas y resuelve rápido en otras. Eh, de alguna forma también... Eh, como el decreto de necesidad de urgencia que fue apelado <coughs> y desoído por la, por la Ciudad de Buenos Aires vence el 30 de abril, o sea, el viernes que viene prácticamente, va va a devenir una situación abstracta porque cuando la, la Corte diga, por ejemplo, que la ciudad no tiene razón, ya habrá pasado el momento de vigencia de este, estado, de este decreto de necesidad de urgencia. Quizás habrá algún otro, pero va a dar motivo a otro proceso. Pero lo importante que te quería señalar, Jorge, respecto a esto también, es que tanto la prensa como la oposición, que eh, curiosamente, pese a una situación tan anómala como la que estamos viviendo, está unificada en la oposición más fuerte, no ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, pero el centro izquierda <coughs> y el centro centro, está eh, a través de Juntos por el Cambio, presenta un frente unido, y a través de su prédica, le llevaron a la ciudadanía a un proceso de movilización popular, inédito, grupos de padres que se manifiestan permanentemente, a mí me emocionó un un un video que vi en televisión profusamente también padres y alumnos en la provincia de Buenos Aires que ahí sí está todo cerrado abrazando las escuelas eh, abrazando simbólicamente las escuelas y los chicos, los jóvenes queriendo ir al colegio eh, esto Jorge generó un clima de una gran agitación popular que está exacerbado a su vez por las actitudes masivas de agresión por parte de los miembros del gobierno nacional, de sus voceros oficiales y también los voceros oficiosos del oficialismo. Vos sabés que el oficialismo tiene una red de por fuera de los trolls, ¿no? Pero tiene una red de canales de no demasiada envergadura, pero que ocupan una parte importante del dial televisivo y también radios y también un par de páginas porque los diarios más importantes de la ciudad de Buenos Aires por lo menos son no son kirchneristas ni mucho menos pero que eh, le llevan llevan leña al fuego para el ataque este a la a la ciudad de Buenos Aires y y una despensa sérrima de lo que hace un gobierno que está en las antípodas de la sensatez pero te quería señalar también Jorge porque esto es importante, que hace no solo al clima social, político, ciudadano, sino también a la economía, todo este clima de crispación, sumado a las consecuencias de la pandemia y a esta eterna cuarentena que ya llevamos, hoy estamos en la brecha, ya llevamos 15 meses, le produce inevitablemente en la población de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, una sensación de desasosiego, de agobio, de desesperanza por no ver el fondo del túnel, porque vemos que la política no responde, porque hay enfrentamiento entre políticos y la ciudadanía de a pie no entiende mucho, si uno tiene razón u otro no tiene razón, pero sumado a la prácticamente inexistente vacunación, la Argentina en las últimas semanas creo que no recibió un solo cargamento de vacuna, eh, prácticamente no las tiene, no testea tampoco, no testea en forma consistente obviamente, y en en ese sentido la sociedad está cansada, está cansada, está cansada de la política. Vos sabés qué me hace acordar, yo no sé si vos te acordás Jorge, que en el proceso que vio la Argentina impausto también del 2001, eh el slogan era que se vayan todos, que era un peligrosísimo, una peligrosísima apelación a eh, el desencanto de los políticos, y si no vienen los políticos, ¿qué viene? Un gobierno militar porque no hay otra cosa, salvo que entronicemos un rey. De modo tal que, de alguna manera, esto es un proceso que está llevando a una descomposición social, a un resquebrajamiento institucional, eh, que es eh, el sustento de un pronóstico cada vez más generalizado que hasta septiembre, octubre, que tenemos elecciones, no va a pasar gran cosa en lo económico pero que el panorama económico nacional tiene tal nivel de deterioro que en cualquier momento la explosión puede ser muy, muy fuerte. Pablo, vos sabés que a mí me sorprende que día a día encuentro do, eh, informaciones antagónicas sobre una misma realidad. Acabas de decir de que no hay vacunas. Hoy de mañana en el programa de Longobardi, en, en Mitre, eh, sí. Eh, en, encontré la entrevista comenzada y no pude no pude saber quién era que hablaba decía que en los vacunatorios está el personal, están las vacunas pero la gente no se va a vacunar ese es un dato muy interesante esto ocurre esto vos sabés vos sabés muy bien lo que son las fake news sí esto fue una, un operativo que se desarrolló ayer eh, vos sabés que el, el populismo el kirchnerismo tiene un un amplio un amplio expertise en materia de fake news y de sembrar el relato. Resulta que salió ayer por parte de la directora del PAMI, que es la ex nuera de Cristina Kirchner, un un tuit, porque todo se maneja por tuit, diciendo que la la ciudad tiene vacunas y no hay, no hay gente que se esté vacunando, no están vacunando, los vacunatorios están vacíos, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo es posible que la ciudad no esté vacunando, etcétera? Resulta que eso es un paquete de vacunas que le mandó el PAMI, el PAMI es la obra social oficial de los jubilados, uh -huh. que le mandó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que vacune en sus vacunatorios en la Ciudad de Buenos Aires a los afiliados al PAMI. Resulta que eh, cuando sale el tweet este de, de la directora del PAMI, de la, eh, de la directora, bien digo, del PAMI, diciendo qué pasa con eso, que hay vacunas en las heladeras y la gente no va a vacunar, El, la Ciudad de Buenos Aires declararon y mo, demostraron que el listado de afiliados al, al PAMI que mandó el propio PAMI es el que está absolutamente desactualizado, pleno de errores de de afiliados muertos, etcétera De modo tal que ellos convocaron, convocaron mandaron las las comunicaciones sobre ese listado que está absolutamente desactualizado por eso si vos le mandás un tuit o un, un mail a un muerto difícil que te conteste de modo tal que esa era la razón que está aclarada pero forma parte también de la campaña contra la ciudad de Buenos Aires pero cómo es el sistema es como aquí que con, eh, con anticipación te te anotas vía online y después te dan el sí, día y hora o la gente va mail. el día que quiere cómo es no ahí? te mandan un mail con con día y hora y, lu y lugar Claro, por supuesto. Mm. Cuando a mí me vacunaron, me mandaron un mail diciendo me tengo que presentar en tal lado a tal hora. Ah, bien, bien. No, pero este, este, mira vos qué, qué suerte que me lo preguntaste, porque eh, en la Argentina, mi querido Jorge, estamos llenos de fake news, estamos llenos de... Eh, en el relato, yo le decía a mi mujer el otro día, el populismo tiene una, una, una debilidad fundamental que es el relato. El relato es para ellos lo más importante. Y el relato se compone como si hicieras un puchero donde pones un poquito de cada cosa y después mucha agua y mucha cosa ficticia. Esto es más o menos lo, lo mismo. Sobre un dato que puede aparentarse real se construye toda una realidad ficticia, tal como lo que hizo Clo y sus acólitos con respecto al famoso Lofer, que es una construcción mediática que no tiene ningún sustento jurídico. Bien, otra pregunta que te quiero hacer. Se, Dale. se postergaron las elecciones por un mes. Sí. ¿Y qué cambia en un mes? No cambia nada. No cambia nada. Esto es. Porque la pandemia, la el, pandemia el, no tiene fecha de vencimiento. No, no. Pero el tema, el tema es el siguiente, Jorge. Para cambiar la fecha de las elecciones necesitaba mayoría legislativa. Esto es... Pese a que el... El, eh, el kirchnerismo tiene la absoluta mayoría en Senado pero no tiene mayoría en diputados y tiene que negociar de alguna manera está ahí nomás, porque le faltan 10 diputados para tener el 50% <coughs> de cualquier modo necesitaba negociar y eh, el objetivo político del gobierno era patear las elecciones porque estando tan mal el país eh, hay una relación directa todas las encuestas lo dicen entre eh, popularidad, imagen positiva del gobierno, etcétera, y estado de la vacunación, y estado de la pandemia, claro. y, y el desarrollo de la pandemia va cada vez más en Perón, de modo tal que eh, eh, lo ven casi como con terror la fecha de las elecciones. En un momento dado hubo amague, un amague de varios amagues de parte del oficialismo, de querer suspender, postergar sin medida las elecciones. No lo pueden hacer porque lo tienen que hacer por ley, porque es una ley electoral. Uh -huh. Y eso para eso necesitaba la mayoría, la, eh, tener el, el, conseguir una mayoría, aunque sea simple, en la Cámara de Diputados. Lo que negoció inteligentemente a mi criterio la oposición es eh, conciliar en que se patea un mes, cosa que al, al gobierno por lo menos le da un mes más de respiro, un mes se se, patea, se patean un mes las PASO, que son las primarias obligatorias y dos meses después la, la general se patea un mes la, las eh, elecciones, pero eh, la oposición le puso a ese proyecto de ley para la modificación del, del, del calendario electoral eh, una cláusula cerrojo que de acá en más no, eh, la Cámara de, de, dispone que no se habla más de modificaciones de fecha, porque, insisto, el objetivo de la, del gobierno era de pronto llevar las elecciones al año que viene. Y... En este sentido, Jorge, vos sabés que ustedes lo habrán recibido, quizás no lo habrán percibido porque ustedes están en en un, en un país eh, con, eh, con estabilidad institucional y con serenidad ciudadana. En Argentina, el que no da muestras de serenidad es el presidente. Cada vez más da muestras de una intemperancia, de descontrol, asumiendo, aun cuando exteriormente te digo, actitudes autoritarias, amenazantes, levantando el dedo, cuando no se explaya en agresiones que lo llevan en varias circunstancias, a tener que desdecirse, a tener que aclarar, ¿viste? cuando vos tenés que aclarar algo y te dicen, mejor no aclares que la embarrás, a desdecirse o intentar aclarar infructuosamente algún exabrupto, algún, eh, algún traspié. Pablo, <ríe> sí. Pablo, sí. Pablo, necesito ir redondeando. Bien. Y, y te digo entonces la la de la del estribo que en todo caso lo comentaremos en nuestro comentario de, de, de, de nuestro próximo comentario que la mismísima bbc de Londres hizo un estudio muy consensuado sobre la parte sobre la situación económica de Argentina y habla justamente de la lo que yo te hablo como una una larvada crisis que se va a dar después de las elecciones pero que, entre, te digo el copete, que Argentina lleva dos meses de recesión, una de las peores tasas de inflación del mundo, una de las monedas más devaluadas del mundo, y encima le llegó el coronavirus. Esto hace que el gobierno esté, esto dice la, la BBC de Londres, en un estudio que hace en BBC Mundo, eh, que hace que esté trastabilizando y que el pronóstico es absolutamente incierto. Pablo, nos reencontramos en un día, en, el, en unos días y seguimos hablando. Va a ser un placer y es un placer muy grande volver a encontrarnos con todos Lo ustedes. mismo para nosotros. Buen fin un de semana. Un placer muy grande, Jorge. Chao, chao. Gracias. Frecuencia abierta.